hizo el universo Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras y eso nos, nos da exactamente el sentido de lo que estamos queriendo transmitir. Dios siempre está hablando y no está en silencio, está comunicando con el hombre, quiere darle a conocer al hombre de muy diversas maneras, acomodándose al entendimiento humano empleando un lenguaje muy práctico y sencillo al través de las cosas hechas como dice la escritura, escribiendo Pablo en los romanos, Dios está comunicando, Dios está hablando ¿y qué está haciendo mientras está hablando? se está revelando está revelando su deidad, está revelando su grandeza, su poder, sus atributos pero sobre todo está revelando Dios al hombre su amor porque Dios es amor No solamente lo ha hecho en el pasado del Antiguo Testamento, lo ha hecho en el Nuevo Testamento y lo, ha hecho, y, lo, y lo hace todavía en nuestros días, hablando, siempre, siempre hablando. Muchas veces y de muchas maneras. Siempre habla y nunca está en silencio. Y si eso ve su voz superior a la voz de los profetas. Su voz superior a la voz de los profetas. Cuando Jesús habló, especialmente en el día de la fiesta de los tabernáculos, en la celebración de que estamos hablando, en Juan capítulo 7, cuando Jesús habló, ah, impactó a las personas que vinieron, porque recuerden ustedes que algunos de los principales de los judíos habían enviado a los alguaciles, ¿para qué? Para que lo detuvieran. Y habían, eh, venían los alguaciles con la decisión, con la determinación de aprender a Jesús y llevarlo delante del Sanedrín, las autoridades judías. Y cuando llegaron, ah, seguramente con las credenciales y con la autoridad que les daba la investidura de alguaciles, llegaron con la decisión firme de detenerlo. Probablemente venían ah, pertrechados con algunos de los... Ah, de los medios de protección y de defensa y de ofensa eh, en armamento que ellos tenían para venir y aprender a Jesús. Pero antes de aprenderlo, lo escucharon. Probablemente habían oído hablar de él. Seguramente lo identificaron mientras hablaba. Pero la, la voz de sus palabras les impresionó de una manera tan extraordinaria que dice la palabra de Dios, note usted, en el versículo 46. 45 antes de capítulo 7, lea conmigo, nos favorece leer juntos. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Puede ubicarse en la escena, tiempo, lugar, circunstancia en la cual uh, los alguaciles estaban para, para aprender a Jesús y cuando lo escucharon hablar se quedaron como paralizados. Cuando lo escucharon hablar no tenían más ánimo para aprenderle. Cuando lo escucharon hablar eh, es, es, estaban tan ensimismados en el sentido de escuchar la voz del maestro, escuchar la voz del Señor y dice la palabra de Dios. Comenzaron a hacer relación en el pasado para preguntar quién entre los maestros, quién entre los líderes religiosos, quién antes y ahora además de él ha hablado. Como este habla. hemos escuchado a los principales de los sacerdotes en la sinagoga, hemos escuchado a toda clase de rabinos, hemos oído acerca de toda clase de profetas en el, en el pasado, pero lo que podemos afirmar en esta ocasión y a propósito de esta persona es, ningún hombre, ningún hombre, no estamos hablando solamente en los términos del cristianismo, estamos hablando en los términos de la historia universal, y lo que ellos están diciendo es, a manera de testimonio, ningún hombre jamás ha hablado con la autoridad y con la propiedad con que es hombre habla. No es solamente el sonido de la voz, no es la entonación de la voz, no es la fuerza de la voz, no es lo claro de la voz, es el poder de sus palabras, es el impacto de su persona. Jamás hombre ha hablado como este hombre. Y la enseñanza de Jesús partió. A, a, a, la, a la congregación a la multitud los dividió creó disensión entre ellos y algunos comenzaron a dar sus opiniones respecto de aquella persona fueron interrogados los alguaciles en el sentido de ustedes también creen a esas palabras ustedes también creen a esas patrañas eh, dijeron lo, lo, lo verdad la verdad es que ninguno ha hablado como él habla su voz superior. a la voz de los profetas. ¿Cuántos leyendo la Biblia hemos leído algunos, algunos eh, pasajes y hemos eh, visto alguna personalidad de los profetas? Hay entre ellos algunos que sobresalen por su personalidad. Quizá usted puede pensar, pues el padre de los profetas, o oh, el profeta Isaías. Un hombre intelectual, un hombre, uh, desde luego, de una, de una gran habilidad para la enseñanza, sin duda fue Isaías. Quizá a usted le llama la atención Jeremías, y puede, y puede pensar, oh Jeremías, un profeta en la representación de su mensaje tantas veces, planteado de tantas y diversas maneras. Quizá usted vaya con las personas humildes o sencillas y pueda pensar en Amós. Quizá usted pueda decir eh, de un profeta rebelde y pueda pensar en Jonás. Pero no importa cualquiera que sea de los profetas. Lo que la palabra de Dios dice respecto de Jesús es que Él es superior a todos los profetas. Note de nuevo Hebreos capítulo 1. Donde estábamos hace un momento leyendo en la escritura. ya está en el pasaje versículo 2 en estos postreros días en otro tiempo habló a los padres por los profetas en el postrer tiempo que incluye este tiempo y el tiempo que viene, porque quiero decirle que esta es la voz de Dios para todo el tiempo que resta. La voz de Jesús es la voz de Dios, es la, la manera por cual Dios se va a revelar a nosotros por todos los tiempos. No habrá otra voz después de Él. Él es la voz. Es superior a la voz del extraordinario profeta Jesús. Último de, de todos, Juan el Bautista. La voz que clamaba en el desierto se quedó corta ante la voz del Señor Jesús. Era necesario que de tiempo en tiempo apareciera un profeta, pero una vez que vino él, cerró el ciclo de todos los profetas y se constituyó la revelación y la voz de Dios. Dios. para siempre. Es superior a los profetas. En la en, en la discusión que las personas tenían respecto de la persona de Jesús, comenzaron a, a, a disentir entre ellos y algunos de ellos decían, ¿será este el profeta? ¿Será este el profeta que hemos esperado? Ellos siempre habían eh, esperado, tenían en su, en su expectativa La aparición de un profeta. Vaya conmigo al libro de Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 18, versículos 14 y 15. En ese capítulo 18 de Deuteronomio dice así: Porque estas naciones que van a heredar a goreros y a divinos oyen. Mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Lea conmigo el verso 15: Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a Él oiréis. Y esta era una, una profecía. Moisés está diciéndole al pueblo: Un día se va a levantar profeta en medio del pueblo, como yo. Y ellos, ellos, conociendo desde luego las Escrituras, esperaban la aparición de un profeta a la semejanza de quien ellos estimaban el más importante del Antiguo Testamento, que era desde luego Moisés. Legislador y desde luego también considerado profeta. Y algunos de ellos decían, ¿será este el Cristo? ¿Será este el Mesías? ¿Será este el profeta? Y comenzaron a, a, a disentir, a discutir, a discurrir en sus ideas, si era o no el Mesías. Y causó división. Cuestionaron entre ellos y si al final algunos creyeron y la mayoría le rechazó. Pero lo cierto es que es superior, es superior su voz a la voz de los profetas. ¿Y sabe en qué podía pesarse eh, eh, la superioridad de su voz? Porque hablando Jesús, precisamente irrumpiendo el silencio de la celebración de la fiesta de los tabernáculos, poniéndose en pie y alzando la voz, dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Las personas que lo escucharon se sorprendieron. No es, hermano, el mensaje por el mensaje mismo lo que llamaba la atención. No es el mensaje por lo atractivo que podría eh, eh, ser el mensaje gratuito de invitación que el Señor estaba haciendo. Pero lo que llama la atención en el mensaje es la postura que adopta el mensajero. Y el mensajero dice, si alguno tiene sed, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Venga a mí. Venga a mí. Él no dice venga al pozo de Jacob. Él no dice venga al estanque de Siloé. Él no dice a breve ahí de la, de, la, de la jarra de oro que se derrama del agua que se derrama sobre el altar. Él dice si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y las personas se quedaban sorprendidos. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué clase de mensaje es este? ¿Quién es este que se atribuye tal autoridad y que se atribuye tal potestad y que puede decir que él es fuente de agua y que puede decir que se puede beber de él para algunos simplemente lo que escuchaban era el colmo de lo que se podía oír y de lo que alguien jamás podría decir y sin embargo el señor está diciendo allí venga a mí y beba su voz Su mensaje, su persona, era tan impactante que las personas que estaban allí dijeron, es superior, sin duda, es superior. Porque ningún profeta anunció de sí mismo, vengan a mí. Y el más grande que acababa de pasar, Juan el Bautista, dijo, vayan a él. No dijo, vengan a mí. Pero esto, hermano, que está diciendo Jesús, vengan a mí, Vengan a mí, causa escándalo, causa escándalo. Su voz superior a la voz de los profetas. ¿Y por qué es superior a los profetas? Y si sosé, señalado como Señor, sucesor y sustentador de todas las cosas. Es señalado como Señor, sucesor y sustentador de todas las cosas. Vamos a apoyarnos otra vez más, o una vez más, en el libro de Hebreos, donde hemos ido. Capítulo 1. Y otra vez vamos a posicionarnos en los primeros versículos. Note otra vez el versículo 2. En estos postreros días... vea conmigo, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, lea también el 3, el cual siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. note lo que está diciendo el libro de Hebreos acerca de la persona de Jesús. Está diciendo acerca de la persona de Jesús superior a los ángeles. Está diciendo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, Él es Dios, Él es Señor, Él es Señor. Los cristianos en la, en la iglesia naciente, en la iglesia primitiva, exclamaban a gran voz. Y este era el testimonio por el cual eran llevados muchas veces prisioneros y algunas veces entregados al martirio en la Coliseo Romano. Porque ellos podían exclamar a gran voz, Jesús es el Señor. Y eso era blasfemia para los romanos, porque ellos decían, ave César, el César es el Señor. Y los cristianos decían, Jesús es el Señor. Jesús es Señor sobre César. Les inspiraba seguramente el texto de las Escrituras cuando dice la palabra de Dios que está sentado a la diestra de la majestad de Dios en las alturas. Él es Señor. Es superior a los profetas porque es Señor. Pero es superior a los profetas por una razón, también fundamental que el texto nos revela en esta porción, porque es sucesor. Pude haber dicho heredero porque es heredero, y así lo dice el texto, pero estamos en la S. Y entonces en el verso 2, note usted que dice, En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó, dice? ¿Qué dice? cómo lo constituyó? heredero de todo. Ah, hermano, ¿a usted no le anima que la palabra de Dios dice aquí que Dios constituyó a Jesús ¿cómo? heredero de todo, de todo. Ahora, ¿cómo me, ay ¿cómo me ayuda a mí eso? Para poner mi fe en Jesús. No solamente está sentado en el trono de la majestad de Dios. No solamente es la sustancia y la esencia de Dios mismo. No solamente es el hijo de Dios, pero es Dios. Pero además dice la palabra de Dios, el Dios lo constituyó el heredero de todo. Y cuando dice la palabra de Dios que lo constituyó el heredero de todo, quiere decir exactamente eso, de todo. No sé cómo dice en griego, pero sí sé qué dice en español. De todo. Y si Él te hace una promesa, hermano, y esa promesa te parece de difícil realización, recuerda, Él es heredero de todo. ¿Y qué es un heredero? Es un dueño. Es un dueño de la herencia. Y si Dios dice, es mío el oro, es mía la plata, yo soy el creador del cielo y de la tierra, mío es el cielo y mía es la tierra. Él dice, y yo constituyo a mi hijo el heredero de todo. Entonces está diciendo, él tiene la potestad, toda la potestad sobre todas las cosas. Y por eso con gran autoridad, antes de la ascensión dijo, toda la potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él tiene toda la potestad, tiene toda la autoridad, tiene todo el poderío, es heredero de todo. ¿Y por qué es heredero de todo? Cuando te cuando te dice, "Hermano, yo no te voy a dejar, yo voy a estar contigo, yo te voy a dar todas las cosas, yo te voy a hacer partícipe del reino", él es heredero de todo. Y con propiedad puede prometer. Y con seguridad puede cumplir. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es heredero de todo. De todo. Apocalipsis capítulo 21. Versículo 3 dice, Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Hermano, estamos en la celebración de la fiesta de... Los tabernáculos. Era una celebración. Pero ahora la palabra de Dios, hablando de Jesucristo, dice que el tabernáculo de Dios, no el tabernáculo del desierto, no el tabernáculo del Antiguo Testamento, no el templo de Salomón, no el templo del de monte de Sion en la ciudad de Jerusalén, pero el tabernáculo de Dios. Está con los hombres. Y luego, ¿qué dice? Y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Pero lea conmigo a una sola voz el verso 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Enjugará Dios toda la lágrima de ellos. Y hermano, Estas promesas, cuando la palabra de Dios dice, y ya no habrá más llanto, y ya no habrá más muerte, y ya no habrá más dolor, no es otra cosa sino una promesa de Él que es heredero de todo. Él es heredero de todo el poder de Dios, y con el poder de Dios Él venció la tumba, y con el poder de Dios Él venció el pecado, y con el poder de Dios Él venció la muerte, y con el poder de Dios Él prometió. En jugar toda lágrima y prometió que ya no habría más muerte, y mano contra una, una promesa de esa naturaleza. Por eso, la, la impresión que causó la persona y el y el y el mensaje de Jesús y la prédica de Jesús, al punto que dijeron: nunca nadie ha hablado como este hombre. Mira lo que está diciendo. Tiene todo, el, tiene todo el poder, tiene toda la autoridad y luego hace una invitación que consiste en vengan a mí y beban, y vivan. Extraordinario. Señor, sucesor y sustentador. ¿De qué? De todas las cosas. de todas las cosas, sin excepción, sin excepción. Gobiernos pasan, hermano, eh, poderíos pasan, imperios pasan, pero el Señor permanece para siempre. Para siempre es Señor y siempre será superior. Punto número dos en el mensaje. La sorprendente invitación a saciar la sed. La sorprendente invitación a saciar la sed. Juan 7, 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed. Es, es por eso, hermano, porque es superior a todos los que vinieron antes que Él y a todos los que han venido después de Él. Por eso. Su invitación es sorprendente. Y en la dificultad que pueden presentar los capítulos 6 y 7 del Evangelio según San Juan, podemos observar que en esos pasajes justamente la invitación que se hace es una invitación general. Y se desprende el propio texto. Inciso A. El segundo punto, sugiere que todos pueden ser saciados. La invitación por sí sola sugiere que todos pueden ser saciados. ¿Y dónde está esta deducción? ¿Dónde se desprende esta sugerencia? Estoy seguro que ustedes ya lo notaron. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: ¿Qué cosa dijo? Si alguno, si alguno, ¿a quién incluye? A todos. Cualquiera. Allí quienes están en la audiencia? Allí están. Y, y imagínese, hermano, que en la audiencia, entre la audiencia, estaban también Quiénes? Los alguaciles. También estaban los alguaciles. Y aquí habían venido los alguaciles. Aprenderlo. Ellos venían con la determinación de aprenderlo y queriendo aprenderlo lo escucharon y se sintieron aludidos. Porque él dijo qué cosa? Si sí, alguno. Y estaban los fariseos. Y estaban los principales de los sacerdotes. Y estaban desde luego personas probablemente desahuciadas. Y estaban personas del pueblo. Estaban personas simples, comunes. Y también escucharon la voz porque la voz fue alta. Porque se puso en pie para dar la voz. Porque la ocasión era solemne. Porque había una gran... multitud, pero había también un gran silencio, pero en medio del silencio orrum, irrumpió la sonora voz del Señor para decir: Si alguno, tú también puedes algo así. Yo, sí, tú también. ¿Y tú, principal sacerdote? También. Y escriba doctor de la ley, también. Y humilde pescador que está allá, también. Si alguno sugiere que todos pueden ser saciados. Inciso B. Señala a todos... los sedientos el señor hermano no está haciendo distinción en la condición religiosa no está haciendo distinción entre si son judíos o son gentiles el señor no está haciendo distinción entre si son intelectuales o son ignorantes hay solamente una condición para sentirse aludido ¿Cuál es la condición? Tener ser. Nada más. Y la invitación es a todos los sedientos. Algunos dirían que se refiere a todos los elegidos, pero el texto dice a todos los sedientos. A todos los sedientos. Y nosotros sabemos, hermano, que la sed, estoy hablando de la, de la sed física, produce una especie de espasmo en el que nos impulsa a desear beber. El ser humano, por su propia composición biológica, necesita del agua para vivir. Pero el Señor no está hablando del agua que sale del pozo de Jacob. El Señor está hablando del agua de su propia persona. Y no está hablando de la sed física, sino está hablando de la sed del alma. Y hablando de la sed del alma, dice a todos los sedientos, cualquiera de, de los que están aquí, entre los que están aquí, cualquier persona que sienta sed, cualquier persona que en este momento sienta la sed del alma se sienta insatisfecho, está ya harto de su propia religión, de sus personales buenas obras, está harto de las promesas fallidas de los profetas pasados y en esta ocasión está aquí y siente la sed del alma. Siéntase aludido. Por el solo hecho de ser sediento. Y mano aquel mensaje, en aquella ocasión, es tan actual, entonces, como en esta ocasión. Aquí y ahora el Señor también nos da la misma voz y también encierra el mismo mensaje. Si alguno entre vosotros, siéntese. Si su alma está insatisfecha. Si su alma no está segura. Si no se siente saciado. Si al contrario siente el hastío, siente el vacío. Para usted y para mí también es la invitación. Señala a todos los no sé inciso C. En la propia invitación hay una invitación y en la invitación seguramente hay una expresión de emoción, de pasión. No pretendo y no creo que le estoy añadiendo al texto. Cuando digo, hermano, que en aquella ocasión tan solemne y con aquella voz tan sonora con que el Señor habló para decir a todos los que tengan sed. Estaba, estaba expresando también en sus palabras sus propios sentimientos y en sus sentimientos estaba en, en, enviando el mensaje de este es mi deseo. Es mi deseo. Que todo el que escuche y se sienta sediento. Que venga a mí. Es mi deseo. Vaya conmigo. En el pasaje que nos da, desde luego, idea del sentimiento del Señor, y hay muchos pasajes más. Pero en el Evangelio según San Mateo, quisiera que observara, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 23... Le doy la oportunidad para que espere, encuentre el, el pasaje. ¿Quiere leer conmigo por favor el versículo 37? De Mateo 23. Leamos juntos. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados... ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Ahora, ¿dónde está predicando Jesús? ¿Dónde está? En el templo. ¿Y dónde está el templo? En Jerusalén. ¿De dónde es la audiencia mayormente? De Jerusalén. ¿Cuál era el deseo de de, de, del Señor por Jerusalén? ¿Cuál era el deseo del Señor por Jerusalén? Atraerlos, arroparlos, cobijarlos, protegerlos. Hay algunas escenas, desde luego, en las cuales nos describen al Señor llorando. Emocionado. Algunas veces el, el evangelista, queriendo describirnos la emoción del Señor, dice que Sintió compasión hasta las entrañas. Que las entrañas se le contrajeron. ¿Ha sentido alguna vez una emoción que mueve sus entrañas? Y el Señor sintió la compasión hasta las entrañas. Y exclamó a la vista de la ciudad de Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén. Los que vinieron antes de mí fueron apedreados, fueron desterrados, fueron maltratados, fueron despreciados. Y a muchos de ellos mataste. Y es lo que sepas, Jerusalén, que he querido, entonces y ahora, juntaros, Como la gallina a sus polluelos. ¿Qué cena tan más campirana? Como la gallina junta a sus polluelos. ¿Ha visto eso? Yo sí. Recuerdo muy bien en mi pueblo, siendo niño, el patrimonio de las personas allá es tan escaso y cuando hay gallinas no se metan con las gallinas de las personas. Y como no se metan con las macetas, tampoco con las gallinas, es algo muy es algo muy valioso para las personas. Y y de vez en vez alguien daba la voz en el pueblo. Viene el gavilán, decían algunos. Y cuando el gavilán venía, había que cuidar las gallinas. Y las gallinas, a su vez, percibían la presencia del gavilán. ¿Y sabe qué hacían? Extendían sus alas y corrían a sus polluelos rápidamente. Ahora, ¿qué tanta protección para un gavilán podía representar la protección de la gallina? Probablemente no suficiente. Pero la gallina, en su instinto natural de, de, de protección de los polluelos, se sentaba sobre sus polluelos y los cubría con sus alas. Y esa imagen era bien conocida para los palestinos, mayormente campesinos. Y el Señor les dice a ellos, ¿cuántas veces quise? ¿Cuántas veces quise? A la amenaza y al acecho del depedrador. Cobijarlos con mis alas. Pero, hermano, lo triste de la escena es que el Señor añade en la parte final del versículo 37 qué cosa: y no quisisteis, y no quisisteis. Y por eso en esta ocasión allí en el gran día de la fiesta el Señor llama con súplica para que la persona responda con sinceridad. a la invitación de venir, refugiate, escóndete, bajo la protección de mis alas. El que habita a la sombra del Altísimo, el que se puede refugiar, mora bajo el poder del que es todo, poderoso. Número tres, el significado de venir a Él y saciarse. El significado de venir a Él y saciarse. ¿Qué significa, qué lleva implícita esta oferta que el Señor está haciendo? Esta invitación que está haciendo. Regresamos a nuestro pasaje de Juan capítulo siete. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y verso 38, lea conmigo. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y ahora ya entendemos, porque el texto de la letra nos dice lo que significa, lo que implica venir a él y beber. Y el, y el Señor tiene el cuidado de darnos exactamente la explicación y darnos el significado de la invitación. Cuando dice, mira, pues esto es lo que quiero decir. Cuando hago la invitación, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Lo que quiero decir es el que cree en mí. El que cree en mí. Entonces el significado de venir a Él y saciarse, inciso A, implica sentir sentir. que tiene sed de Dios y buscar saciarla. Sentir que tiene sed de Dios y buscar saciar la sed. Que no solamente es la oferta para la persona incrédula, pero que también la oferta alcanza a la persona creyente. Porque también el creyente necesita, como necesita toda persona, a Dios. Por eso el salmista expresaba como el siervo Brahma por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Como el siervo Brahma puede imaginar hermano en la montaña alta en el tiempo de la sequía el berrido de los siervos un berrido que podía escucharse a una gran distancia un berrido de angustia y de clamor no hay agua y el señor dice tú tienes que sentir La sed del alma. Y si sientes la sed del alma, tú tienes que buscar saciar esa sed. Así como el siervo se remonta a lo más inhóspito de la altura para poder encontrar el manantial del agua, porque aunque parece contradictorio, allá en la parte alta fluyen a veces los manantiales. El venero se abre y el agua corre. Y el siervo sacia la sed la montaña alta. Así dice el Señor al, al creyente primeramente, ustedes pueden subir las encrepadas crestas de las montañas para llegar a la parte más alta y abrevar del agua para saciar la sed. El salmista exclamaba como el siervo, mi alma tiene sed de Dios. Yo te pregunto, hermano, esta mañana, tu alma tiene sed de Dios, tu alma clama por Dios, tu alma siente la necesidad de Dios. Déjame decirte una cosa, Dios a ti y a mí nos diseñó para tener necesidad de Él. Por diseño tenemos necesidad de Él. Y si esto es así en nuestra propia naturaleza, no solamente humana, sino espiritual, dale gracias a Dios que Dios pone esa ansiedad, ese deseo que algunas veces te mueve a buscarlo a Él. Y que sea la razón por qué esta mañana estás aquí y que sea la razón por qué usted esta mañana está entrando a nuestra página para, para abrevar, para buscar, saciar, para desear satisfacer su necesidad del alma y para decirle a Dios, Dios, yo tengo sed de ti. Ya me cansé de buscar en otras fuentes. Quiero saciar mi sed en ti. El significado de venir a él y saciarse comienza por sentir que tiene sed de Dios y buscarle. Ve, Necesita saber que está invitada su propia sed. Su sed está invitada porque el llamado es a los sedientos y la sed de cada uno, hermano, en, en su propia circunstancia, en su propia necesidad, en su necesidad particular. Usted tiene que decir, hermano, pero pero es que Usted no sabe lo que, lo que a mí me pasa. Usted no conoce mi pasado, usted no conoce mis problemas. Mis problemas son tan grandes, son tan dificultosos, me he entrampado en una situación tan difícil que no encuentro salida. Cuando el Señor hace la invitación, venid a mí, hermano, está refiriéndose a tu sed. Y el Señor está diciendo, no importa cómo sea y cuál sea tu sed. La invitación es ven, ven. Y saciarla. ¿De qué intensidad es? No importa. La oferta es para ti también. Es para ti también. El significado de venir a él y saciarse implica sentir que tiene sed de Dios y buscar saciarla. B, saber que está invitada a su propia sed. Y C, sacar y beber de la fuente suficiente. Sabe una cosa? Por siglos y siglos personas han venido y han bebido de la misma fuente y todavía la fuente no se agota y la fuente no se agotará y sigue fluyendo es como lo que dice la escritura en este mismo libro de Juan de la gracia de Dios la gracia fluye sobre la gracia gracia sobre gracia ¿Y hermana, ¿Y hermano la fuente de que estamos hablando fluye, inagotable, raudales y no se agota. Y pueden abrevar todos y no se agota. Y pueden abrevar todas las generaciones y no se agota. Y el último día, cuando todos los que quisieran hubieran abrevado, la fuente seguirá igual. Igual. brotando. Carraudales Finalmente punto número cuatro O tres bis Cuatro La satisfacción en Cristo Es para siempre La satisfacción De la sed Saciada en la persona de Cristo Es para siempre Vamos a ver El verso 39. <coughs> verso 39. leamos juntos. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y entonces, el significado se extiende, no solamente al punto 3 del mensaje, sino también se extiende al punto 4 del mensaje, para decirnos, hermano, eh, que el significado implica... No solamente la persona de Jesús, pero también la persona del Espíritu Santo, como implica la persona de Dios. Es decir, involucra a la Trinidad. Inciso A. Esta necesidad de ser satisfecho se satisface en el Espíritu Santo. Esta necesidad de ser satisfecho se satisface en el Espíritu Santo. Y el evangelista tiene mucho cuidado en decirnos que el Señor dijo estas palabras refiriéndose al Espíritu Santo, que en aquellos días el Espíritu Santo todavía no tenía una manifestación general y permanente como tendría a partir del día del Pentecostés. Pero sabemos que todavía el Señor Jesucristo está en su ministerio terrenal. Sabemos que está en los últimos días... de su ministerio terrenal y todavía no ha sido entregado a la muerte todavía no ha sido muerto todavía no ha sido uh, sepultado no ha resucitado su cuerpo no ha sido glorificado y por eso dice el pasaje todavía el Señor no ha sido glorificado y entonces se refiere al Espíritu Santo que vendría después de su partida y cuando el Espíritu Santo venga dice el Señor tu sed Va a ser satisfecha porque el espíritu estará en ti. Y luego note usted la figura que, que, que emplea para ilustrar esto. Y de tu interior van a correr ríos de agua viva. Qué mala eh, idea, eh, interpretación tienen los carismáticos de este pasaje. Porque ellos piensan que el Espíritu Santo fluye de afuera hacia adentro. Y ellos buscan la infusión del Espíritu Santo como una segunda experiencia emocional y buscan el bautismo del Espíritu Santo posterior a la salvación y buscan el, la influencia del Espíritu Santo de manera repetida y continua en cada, en cada celebración de culto. Mediante experiencias de sanidades, Y de milagros. Y el Señor Jesucristo sin lugar a dudas en aquel día dijo... Que el Espíritu Santo fluiría... ¿Cómo? De adentro hacia afuera. No de afuera hacia adentro. Y con eso está diciendo, mano bueno, mira, no importa la circunstancia. Para, para, para el movimiento carismático, si, si, si Dios responde a tu petición... de prosperidad y de éxito si Dios te da la salud que tú esperas, si Dios te hace el milagro por el que tú le estás buscando, entonces tendrás la emoción y la experiencia de haber recibido de parte de Dios pero el, el, el Evangelio dice la enseñanza de la Escritura es, si tú no tienes lo que le pides a Dios si no prosperas en la empresa que tú quieres y si no recibes la salud que deseas de tu interior, todavía y a pesar de eso, correrán ríos de agua viva. ¿Entiende lo que estoy queriendo explicar? Todavía a pesar de correrán ríos de agua viva, porque la circunstancia exterior, lo que recibas o no recibas, no hace la diferencia. El Espíritu Santo fluye de adentro a afuera, es una fuente de... Río de agua viva, es un río de agua viva. Y el, el Señor está diciendo, pues yo mira, yo que te digo, ven y sacia tu sed. Yo también te digo que soy la fuente, y yo también te digo que soy el que determina y que declara con poder que fluya el agua desde tu interior hacia el exterior. Y si sobe, suficiente agua y no solo un sorbo. Suficiente agua y no solo un sorbo. déjeme doy un sorbo para ilustrar lo que es la poca agua con la que a veces nos conformamos cuando el Señor quiere decirnos ven a mí y bebe y bebe y bebe y bebe y, bebe, y vive y bebe y, bebe, y vive y bebe y vive suficiente porque como dijimos no se agota no se acaba y ese que hace la promesa hermano que habla como quien tiene autoridad y no como los escribas y que habla como ningún hombre jamás en la historia de la humanidad ha hablado ni hablará nos dijo también incluyendo El texto del Antiguo Testamento, vaya a Isaías capítulo 58, Isaías 58, esté de pie, estemos de pie para concluir, para terminar.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 los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Serás como huerto que nunca está seco. Serás como huerto. Vienes y toma, vienes y bebes del agua viva y serás como huerto de riego. Y todos entendemos, hermanos la figura de huerto de riego huerto de riego al que no le falta la humedad, huerto de riego al que no le falta la corriente de lluvia de agua, huerto de riego que siempre tiene agua a su tiempo la palabra de Dios dice el agua temprana y el agua tardía llega y así serás Huerto de riego es un huerto siempre fresco, huerto de riego es un huerto siempre con fruto, huerto de riego es un, es un huerto siempre floreado, huerto de riego es un huerto siempre, siempre con aroma agradable, inspirador. Y el Señor dice, serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas no van a faltar. Y la invitación de esta mañana, hermano, es: ¿quieres venir y beber? Tu alma se está secando o quizá está seca. Comienzas a ver tus hojas amarillentas. Observas que no hay fruto, aunque es tiempo de fruto. Te das cuenta que el Señor te plantó para que desfrute. Y esta mañana quieres acudir a la invitación que el Señor hace cuando dice si alguno tiene sed, venga a mí y ven. Oramos. Mientras estás orando